is either Upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled, Upon the crumpled vein There's a policeman with an honest sword, a scene whose head is on the pole, and as he fills his bride ball with a feeling over knees He briskly frisks the tommy remains. dropping the print on a print and stays, and endeavors to ignore the change that he wants. It's a chrome machine, this lover is not what she seems And she will not leave a note. road, a classic 1998 show The situation, tragedy, grand old mystically sold Clip hangers with no hope, the world took colouring The planet gallery It's a murderer. que te oye que, eh, te oye que en directo no vayas a, a pensar que jeque no, lo que pasa que, eh, bueno, ya sabes, este programa tiene que empezar siempre con algún tipo de, de pifia, y, a ver, hoy no, no jeque te apifiando yo, jeque de momento no me siento, eh, hasta que consiga a ver que me suenen los auriculares, vale, vale, vale, vale, vale eh, ahora tan, sonando ya los auriculares o sea ya que ya no hay manera de, de librarse de mí. No, no podéis, y ¿sí? sabéis, eh? sabéis por qué, ¿Eh? porque he regresado. <risa> Bien, no te bueno pues nada je, je, lo he dicho estoy aquí estoy aquí eh, a lo mejor un poco antes de lo que nadie hubiera pensado no, no sé si, si esta noche tengo a alguien en el, en el chat ¿eh? de algún chatero a ver ta, ta, ta, mira a ver aquí abro esto coño Entonces montado, no bajado con la ley... ...a ver... Eh, ...anedónico miserable... ...no, estoy yo nomás, estoy yo nomás... ...bueno, nada, oye, que... qué pone aquí... ...a ver si me puso alguna cosa... ...y estoy yo diciendo que no hay nadie. ...no, no hay nadie, estoy yo... ...estoy yo diciendo nada más ...bueno, pues eh, no sé si alguien pensó que... ...que todo el mes de agosto fuera... Eh, eh, podía haber sido tranquilamente, pero pero no fue, no fue. Ya estoy aquí otra vez, he regresado, como como decía este otro del, del cantar ya ya volví, ya estoy aquí. No hombre, no volviste de la muerte invencible. ¿eh? A ver, el... uy, me algo, no sé, ¿qué? A ver, eh, cada vez que viene uno a la cuca, los mandos están un poco un poco diferentes, entonces. todo esto que dije hasta ahora no sé si, si me sintió me bien pero bueno, no pasa nada ¿eh? no pasa nada porque eh, supongo que la gente que está fecha a sentir este programa ya sabe que unas veces suena bien, otras veces suena mal y unas veces cometo una pifia y otras veces otra, no pasa absolutamente nada Bueno, la, la cuestión, yo pues decía, que, eh, yo que yo no volví de la de la muerte invencible, ¿viste? Que va, eh, esa me parece que no vuelven ni en dios, a ver, eh, si ya invencible, ¿quién coño va, va a vencerla? ¿Eh? Hombre, yo todo el día tengo un libro que se llama El fin de la muerte. pero bueno no sé todavía muy bien de qué trata porque yo un de estos libros que tanto me prestan a mí que, que no está muy claro son muy raros ¿eh? hombre, no es verdad tampoco no es verdad que yo no que no me que me gusten los libros que no se sabe de qué van a mí gusta me de qué van las historias pero lo que no me gustan son las historias eh, no sé muy claras muy ¿Eh? como os diría yo, eh, muy realistas. no soporto el realismo, va vale, mal, el otro día todavía lo comentaba con, con una amiga, ¿eh? Eh, eso pues, ¿cómo podíamos dividir el mundo? Hay muchas maneras de dividir el, el mundo en dos, ¿eh? hostia, un de ellas. de dividir a las personas a través de una variable dicotómica, sí, sí, partiendo por la fundamental que lle entre hombres y mujeres, bueno la fundamental que tengo la yo lle una ¿eh? y lle una más eh, pero bueno resulta que, que hay un montón de maneras yo por ejemplo acuerdo que una vez escribí un relato en el que decía en el mundo existen dos tipos de personas los, los, los sedentarios y y los, y los nómadas. Bueno, pues pues no una chorrada como otra cualquiera, sí, es verdad, hay sedentarios y nómadas, pero bueno, también los hay de, de pelo largo y de pelo corto, no sé, a ver si me entendéis, quiero decir que que tampoco hay que tenga ningún fundamento así grande, pero bueno, yo te decía ahí que, que había también dos tipos de personas en función de, de los relatos que gustaban, estábamos hablando, o, valía lo mesmo que novelas, que que películas, que bueno, pues que que historias, que cuentos en general. Y decía decía eso de pas que hay como dos dos tendencias muy marcadas. Tal gente esa que gusta que gusta la el realismo, Que gusten les les historias que se parecen a la a la vida real. Y luego está o porque por ellos de esos estamos la, la gente que dice joder, pues vida real y ya lo que veo todos los días entonces yo sí si, sí si voy a ver una un hoy que cayó cayó este oh, o no nunca cayó, joder Ah, no lo que cayó lo que de hecho de sentirse fueron los fueron los auriculares, ah ¿eh? no, pero ya ya se me siente bien otra vez... ...y que pensaba que igual ya era el micro, que dejara de sentirse... ¿eh? ...puede pasar de todo, una cuca, eh... ...puede pasar que deje de sentirse el, el micro tranquilamente... ...bueno, lo que os decía, que parece que en el mundo hay... ...hay esos tipos de personas a los que ellos gustan... El, ...las historias que son parecidas a la vida real... y yo soy de esos que, que lo que quieren es fantasía ¿eh? que lo que queremos es fantasía que no tenemos ningún interés en la vida real, básicamente porque la vida real y ya eso que, que vemos que vemos todos los días entonces, bueno, pues, para qué voy a yo qué sé, para qué voy a pagar por ir al cine a ver una película que me cuente una cosa que ya puedo ver si me siento en un banco ¿eh? una calle cualquiera, siento en un banco y para la gente pasar, hombre Ya vos comenté de alguna vez en, en este mismo programa como pues sí que eso ya era una, una afición mía, ¿eh? el sentarme en banco saber pasar la gente, pero bueno, también incluso eso tenía la parte fantasiosa, fantástica, o tiene, lo vamos, cuando lo veo todavía, y, y que yo invento historias para... ¿eh? invento historias acerca de esa gente que va a pasar, invento esos vídeos, invento eh, lo que lo que está pasando, lo que está sucediendo. Bueno, pues no deja de ser un poquín de bueno, un, un mucho de fantasía. <risa> fantasía, al fin y al cabo, y yeah. fantasía, ciencia ficción, espada y brujería, monstruos, terror, ¿m? y es lo que y es lo que a mí me gusta leer y las películas que a mí me gusta ver. Home, diréis vosotros, coño, el terror, fantasía, ojalá fuese fantasía. Por desgracia no sempre no ha fantasía, el terror. Pero bueno, eso, que pese a ajustarme a la fantasía, pese a estar leyendo un libro que se titula El fin de la muerte, pues eh, no volví de la muerte invencible. ¿eh? La muerte pues, sí que debe ser invencible y de no vuelve en aire. Eh, donde volví fue de las mismas vacaciones, que bueno, pues una vez más, haciendo este, este esta metáfora con la fantasía, con lo fantasioso, Fueron unas vacaciones que me ayunxaron bastante de, ¿eh? de este sitio. Lo que pasa es que de este sitio no necesariamente en el espacio, ¿eh? Eh, hombre, no en el tiempo, pero sí, sí en, en, en otros factores, sí emocionalmente, sí, sí no sé. Bueno, la la mi percepción fue de, de estar en, en Calcarayu. No salí de Asturias, ¿eh? de Asturias sí, pero de Asturias no. Eh, bueno, sí, un poqueño en injusto la la frontera, al A lo túllao del río Astura, sí sé que tuve tuve en un sitio de fundación basea, Pero bueno, que cruzaba el río y ya estaba los astures, o sea, que ya era Asturias. un sitio en el que, bueno, pues ya tuve era otras veces, supuestamente iba a ser la mi base para para ir a otros sitios, pero pero no fue. No fue porque, porque estando allí, ¿m? entre otras cosas, eh, pues me de que a, a lo mejor precisamente lo que yo necesitaba no y era el yo en el espacio. <coughs> y era de tontería, ¿para qué quería yo decir yo en el espacio? Lo que quería ¿y era decir yo en la, la mi realidad. Facer de algo, sentir cosas que, que llevaba tiempo en sin, en sin sentir. Entonces, dije yo, oye, pues al fin y al cabo, sí, vale, es verdad, hay mucho tiempo, seguro que no siento el fecho de, de, de estar en que eh, bueno, hombre, ni falta. ¿eh? Eh, creí que lo que, lo que necesitaba ¿eh? y era, y era cambiar de otra manera, no cambiar en el, en el espacio. ¿Eh? Unas vacaciones, en este caso, pues bueno, que fueren eso que nos que ordenen, casi que, casi que nos ordenen, eh, agarrar un, un avión, de, de ir al y ir para eh, pa que al carayo, no sé, ir a conocer sitios que no tuviste nunca, o, o ir a tomar el sol, o ir a, no sé, no sé, estas cosas. Yo decidí que no iba a hacer eso, ni siquiera iba a. ¿eh? ni siquiera iba a constreñirme a, a esa manera que, que yo tengo de entender, pues eso, los, los viajes, en este caso les. vacaciones, no iba a constreñirme a esa manera de. de bueno, voy aquí voy muy de camping eh, eh, viaje de otra manera eh, vi, viendo más viviendo más el, el trayecto y, y esmoleciéndome menos el, del destino eso que, que estoy fartuco de decir tantas veces pero que como soy un incoherente no tengo por qué eh, por qué guardar coherencia y, y por qué y por qué las cosas de la manera que yo decía que les iba, que les iba a hacer. unas veces soy en 40 pero otros también soy necio y soy capaz de decir pues dije que iba a hacer esto y voy a hacer esto a una aunque aunque se malo para mi, y yo dije que iba a hacerlo y entonces lo hice a veces soy esina a veces soy de de necio otros dirían que lo que pasa es que no llegue que sea necio llegue que llegue que soy cansing soy cansing también cuando cuando me pongo bueno pero el fecho lo que estaba contando vos que no salí salido a no salí no salí de de la antigua Asturia del antiguo del antiguo territorio este no salí vamos absolutamente nada más que bueno eso que pues decía que tuve y Shuston a pero bueno salí salí de del mi espacio habitual o de la mi manera de vida habitual decidí decidí y tuve la suerte de que otra gente decidió por mí decidí bueno pues contactar con gente con la que hacía mucho que no que no contactaba y me prestó tanto prestóme tanto el fecho de de estar con con otras personas de estar con con otra gente y de y de de sentir que que pese a que habían pasado un montón de años pues no se notaba no hacía falta ese contás contacto diario no no era no necesario en absoluto fue una cosa prestosa una cosa prestosa yo también también consciente que había que había menos tiempo que que no veía tuve tuve sitio muchos sitios yo que sé cortances tengo yo de de las vacaciones tengo unas alcortances de de una piscina Sí, ya ves, una piscina. Mira tú que, que, que no voy yo a la piscina, no voy. Bueno, la verdad es que no voy, pero debiera de ir, ¿no? Y fui muchas veces. Tuve una subsección aquí que se llamaba Historias de Piscina, eh, pero nunca conté una historia como la que podría contar de esta piscina en la que tuve. Esta piscina llena de niños, esta piscina al sol, pero con muchas sombrillas y, eh, y muchos árboles, porque llega un sitio en el que. del que fue mucho más sol, del que hay ¿eh? en, en estas tierras de, de la Asturias Trasmontana. Eh, acuérdame de eso, acuérdame de, de las sonrises, de las sonrises de la gente, sobre todo de de, les de los niños. el de aquel vaso como como una sopa de, de fideos. Bueno, sopa de fideos, no, sopa de paisanos, paisanes, eh, paisaninos y paisanines. Pero, pero... no sé transmitiendo una una felicidad yo cuido que si fu el el símil de un de un de un ferviato eh pues pues allí estaba haciéndose una una infusión de de alegría joder porque estaba toda la gente allí ahí metido y estaba contento veías ello veías los actos ...a toda la gente contento... ...yo también estaba contento... ...la verdad... y ...bueno pues no sé pero... <ríe> ...por y vuelvo al mío pensamiento... ...fantástico... ...a lo mejor todas las noches... ...después de después de cerrar... ...la, la piscina aquella... ...después de que marche la gente... ...los operarios pues empiezan a... ...a y ese, ¿eh? ese... agua... y agua de la, de la piscina... métanlo ¿Eh? en botellines y, y, y viéndanlo como, como infusión de, de felicidad a lo mejor y eso podía facerse ¿no? además mira eh, un, un dato que me lleva a pensar que a lo mejor que a lo mejor en eso ya que, ya que el agua aquella no estaba clorado no estaba clorado ¿eh? no estaba clora. yo eh, cuido que en la función antiséptica que Eh, que en otras piscinas, en otros sitios pues falla el falla el cloro, en este caso hacía lo de algún tipo de solución salina, ¿eh? Algún tipo de solución salina y era la que y era la que estaba la que estaba, bueno, pues mm, esterilizando un, Puedes decir así, haciendo ¿no? una función antiséptica. Pues vamos, para pa que la gente por guarro que se metiera a la piscina, va, para que el agua tuviera bueno, aceptable. Vamos a, a decirlo así, ¿no? Bueno, pues ya era sal. Tú eh, entrábate agua en la boca y no sabes el, el sabor del cloro. ¿No sabes? Un sabor ligeramente salado Bueno, pues no lo mejor porque hacen fácil eso. ¿Eh? Porque toda la gente allí estaba tan, tan contento ¿eh? que, lo que, que lo que pasaba ayer era que, que cuando, cuando toda la, to la gente marchaba de la piscina, pues collían sin que los viera nadie, sin que esa actividad eh, fuera pública. <risa> collían y, y diven llenando botellas, ¿eh? pequeñas botellas, viven llenándolas con, con infusión de felicidad. Es allí una una de las acordances felices que, que tengo, pero pero tengo más, eh, tengo más, tengo la de la de sintar una una parrillada, sintar carne a la parrilla en, en, en un sitio bueno precioso, eh, una noche bajo un cielo lleno de estrellas, ¿eh? lleno de estrellas. Eh, en, un, en una tierra llana totalmente llana la que el horizonte estaba <ríe> a kilómetros y kilómetros y kilómetros yo cuido que si debo que allí el horizonte estaba a cientos de kilómetros no necesitaría no lo más mínimo vi ese, ese sol totalmente colorado ¿eh? ponese a la, a la mi altura, pero cientos de kilómetros más allá vi todas esas estrellas empezar a ¿Eh? empezar a salir del oriente y llenar el cielo, llenar el cielo de estrellas, el planeta Marte, el planeta Marte que, que se vio mientras un tiempo, allí estaba, allí estaba también Marte, más color ahí, más color ahí que las les, que les demás estrellas, que, que los de más puntos del de luz que se veían, y acuérdome de, de una, no sé, acuérdame de aquella situación, de aquella conversación, de aquellas... cuatro personas que estábamos allí sencillamente bueno pues pues eso disfrutando pasándolo bien pasándolo bien sin, sin hacer nada de, del otro mundo sin en, en, sin estar de fiesta estábamos sencillamente allí y, y yo estaba justo porque bueno pues por desgracia pocas veces tengo tengo la oportunidad esa ¿Mm? Y por desgracia, pocas veces también, pero bueno, estoy ya por condicionantes físicos y meteorológicos, tengo la posibilidad de estar de una noche cálida, una noche cálida sentado en el, en el, en el jardín de, de una casa, eh, cubriéndome las les estrellas, el cielo estrellado, joder, eso fue, una, fue un, yo un recuerdo feliz también. Y el recuerdo feliz de, de ver después de eso, ¿eh? como un montón de niños de, de un pueblo pequeñín y de los polvinos alrededor, se juntaban en, en la plaza para shugar a medianoche. ¿Eh? Una cosa prestosísima, los niños chugaban a medianoche. y los dos pas los más los vuelos los, los cuidadores juntábase en una esquinita a, a charrar a, a contar a contar cosas y era y era una, una escena también preciosa algo que bueno pues que me hacía recordar eso que que yo pienso que no viví que no viví en ese momento de de eh, pues eso de De la de la niñora, de los de los xuaos, de, de los niños, de, de si juntase una noche de verano, no sé, supongo que es, a ver si lo vivía a veces haciendo memoria, pues recuerdo de, de, de alguna ocasión, pero no sé, todos los días y otra vez los veía disfrutar tanto. En este caso, no podría, no podría hacerse una infusión líquida de, de felicidad. Pero, pero sin duda que si podría hacerse, bueno, pues sí, si de desde desde alguna manera se pudiera capturar el, el, el, el aire mismamente, ¿eh? pues seguramente sería aire cargado de, de felicidad y que de alguna persona podría seguramente, seguramente, sencillamente respirarlo y a lo mejor que transmitiera un poquitín, un poquitín de esa felicidad. Eso también fue, fue prestoso. Fici kilómetros, fici unos, unos cuantos kilómetros. No sé si, si en resumen total serían unos, unos mil más o menos. De manera incoherente, ya os digo, porque la mayor parte de ellos, hubo de algunos que fueron callejando eh, y hubo unos pequeñinos que fueron en bicicleta, pero yo cuido que la mayoría de ellos fueron quemando dinosaurio muerto. Sí, sois, pues ya sabéis que no tengo ningún problema con, con la incoherencia. Bueno, sí, lo tengo. Es mi problema con la incoherencia y que soy <ríe> extremadamente incoherente. Eh, que yo lo que pasa, que bueno, pues como miserable que soy, reconozco, ¿no? sin, eh, sin ningún problema, Pero eso sí, por lo menos, por lo menos sigo, eh, sigo manteniendo, ¿sabes ¿Cuánto tiempo lo mantendré igual también? Bueno, pues que hay una, una incoherencia más de cualquier día, cualquier día de estos, y la cuestión es que eh, sigo, sigo manteniendo eso de que eh, los viejos, aunque sean en, en quemador, En este caso eh nun veo no yo os veo ninguna gracia cuando cuando los faes pela la vía más rápida pela vía que menos eh puedes experimentar el camino Seguramente, metiéndote en una autopista, llegues antes a los sitios. Agarrando una carretera grande, llegues, llegues muy antes a los sitios. Porque, claro, es, pasó tan fecha les autovíes, para tan, tan metíes en, en, en dentro de esa cárcel, ¿eh? dentro de esos valles que eviten todas las poblaciones, evitan casi ver lo que tienes alrededor, muchas veces no ves ¿eh? si tienen que, que pasar una montaña no la suben y la bajen otra vez es un furacú ¿eh? para pasar por bajo y, y, y que no la ve, estás ahí encerrado bajo tierra y no la ves yo sigo siendo de los que os gusta más ¿eh? echar echar muchas horas echar mucho tiempo en cosas que otros, bueno, pues piensan que, que tienen que ser rápidas, que voy de aquí a aquí y ya está, y cuando antes llega mejor. Yo no, yo, yo quiero, quiero ir por carreterinas, quiero quiero ver cosas, quiero parar en, en pueblinos y fícelo fícelo y eso y eso prestóme. ¿eh? Ya os digo, puedes hacer, en este caso, como digo yo, Eh, una, una milenta kilómetros eh, milenta kilómetros por embargo eh, no salí de Asturias ya os digo prácticamente casi no salí de la Asturias transmontana, un poquillín pero muy pequeñín <ríe> muy poquillín, muy poquillín por ejemplo, qué sé yo pues estuve y esa vez oh, a pedalando y, y cumplí uno de los sueños de mi vida que era a pedalar tanto en Babia ¿Eh? los que conocáis la comarca de, de babia pues seguramente podréis entender el placer que se puede sentir. Mira, yo desde que desde, yo cuido que desde la primera vez, no sé, que pasé que pasé por allí, eh, dije si yo estoy en uno de los sitios más preciosos del mundo. Y, y yo quiero quiero pedalar por aquí. ¿eh? Quiero quiero percorrer este. ¿Eh? Carreteres, eh, llanes, viejos, eh, arrodillas de montañas, curiosamente. ¿Eh? Pues conseguílo. ¿eh? Conseguí hacerlo ahora, ya de viejo. De, de viejo, ¿eh? a pedale, a pedale, estando en Bavia. Eh, estando en Bavia, eh, literalmente casi. Porque en Bavia no sé si estaba, pero, pero sí que estaba, Dios no sé, fascinado, emocionado. Estaba, estaba viviendo como un como un, estaba como en un sueño y sencillamente por por apedalar por por todos aquellos pueblos ¿eh? por por estar en aquella sentado en en, en, en en la entrada de una iglesia ¿eh? eh, sencillamente comiendo ahí el mismo bocadillo mientras veía a los a los niños del pueblo jugar mientras mientras sentía aquella mezcla del del verano y la montaña, la, la, la sequedad distinta de, de, de la de aquí, no sé, ay Dios, y es muy difícil describirlo, tendrías que ¿eh? Tendríais que hacerlo de alguna vez, no sé, picos es allí muy prestosos playenes fluviales, praos, fiestas patronales, Ay, qué cosa, qué cosa más guapa de verdad, ¿eh? de verdad vos, vos lo digo. ¿Mm? Claro, esto si, si vais a los sitios por por autopistas y lo que queréis llegar y, y, y no disfrutar del camino, pues claro esto nunca fuese. Pero pero de esta manera, pues pues sí. ...también otra cosa bien prestosa... ...y que tuve con, tuve con el misintiente de la Puela... ...con el misintiente de la Puela... ...y bueno pues como casi siempre que, que estoy con él... ...pues pues llévame a, a rincones... Y, ...y a sitios extremadamente extremadamente prestosos... ¿Eh? ...y curioso... ...a mí me gusta mucho la montaña... ...llevo viendo a la montaña... ...al monte y al, y al senderismo... ...y a la naturaleza y a bosques y a tal... Pues de, de, de, fue muchos años donde que yo era rapaz y, y por embargo pues joder con, con, llevóme, estióme a un sitio pero, pero impresionante realmente impresionante porque te daba la sensación ya sé que uso muchas veces este, eh, esta misma metáfora pero todos ellos puedes decir que esta no, esta es verdad, las anteriores no llegan para tanto esta es verdad sentíame como si tuviera muchos siglos atrás muchos siglos atrás en el Monte Cabral, Dios mío, qué sitio más más increíblemente mágico. Eh, sí, vamos a decirlo de esa manera, vamos a, a decir que que era un sitio mágico, un sitio mágico, porque igual mientras estábamos pensando aquello, yo no sé, cuánta gente, con cuánta gente pudimos compartir en, en todo el año el terreno en aquel espacio. ¿eh? Dios mío, era una veías los troncos de, de los árboles que, que aquello ya era una antigüedad un, un bah no sé cómo cómo de explicarlo una una cosa increíble increíble prestosa, eh, y después también eh, a, aquella comida en aquel sitio al final de aquella carretera en el fondo de aquel valle ¿eh? totalmente arro, rodeado de, de de de de fasteres de montañas totalmente arboladas en sin sinúes en un hueco en un prado casi ¿eh? todo todo árboles todo árboles y aquel qué sitio en el fondo allí en el fondo de aquel de aquel valle tan tan estrecho resulta que, que allí estaba el en ¿eh? la casa de comides en ¿eh? la casa de comides en la que en la que comimos también quisieron administrarme pimiento ¿Eh? pero pero conseguí esa fama del pimiento y y probé bueno pues yo cuido que incluso salí ganando salí ganando al librar del pimiento pues así nacieron otras cosas mucho mucho más prestosas una preciosidad una preciosidad por cierto también bueno eh, buena parte del trayecto por lo menos un, un, un cachín un pedacín fue callejando Que fue la parte más prestosa, hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo. Una parte fue que el leyendo fue lo más guapo, pero también hubo mucha parte que fue fue engamador. Y una vez más, por supuesto, no fue por el camino más rápido, <coughs> ni fue ni volví por lo más rápido, <coughs> sino que una vez más fui y volví intentando... disfrutar. Casi me pierdo, casi me pierdo por culpa de eso. Mira que difícil perderse. No, Algunos dirá ¿cómo has Pérdete ¿eh? en Asturias en Asturias transmontana. Bueno, en este caso sale un poco de Asturias y yo cuido que me metí un poco en, en Galicia No estoy seguro del todo. Sí, pero yo pienso que sí. Sí, porque sí, sí, sí, porque tú voy hablando Falando al con una viellina... Sí, señor, sí, señor. tú y tú y también para allá. Ahí pasé la frontera. Igual que, que la otra vez pasé para para pa la, eh, pa la orilla del río que era de los que llega los vaceos. Esta vez pasé les las montañas, eh, que, que se verá en Asturias de, de Galaecia. Bueno, pues pues nada, yo, yo encantado. Y lo he dicho, perdíme. ¿eh? Casi me pierdo, porque bueno pues por un sitio que yo medio sabía no podía ir. Entonces es, tuve tuve que ir por otro diferente. ¿eh? Y en ese sitio diferente, pues casi me pierdo. Y esto es pequeñín, casi me pierdo. Pero por cierto, el placer de, de perderse es inigualable. No sé si vosotros lo, lo experimentasteis alguna vez. o si experimentasteis la situación de perderse pero mm, en sin en sin sentir que que fuera este gran placer oye y siente que, que cuando se pierde lo que y pasa y es que es angustia ¿eh? depende del sitio también pero bueno a mí gusta me perderme. también es verdad que gusta me perdeme eh, cuando voy a perderme a propósito bueno esta vez donde a propósito pero tampoco tampoco me importó tampoco me importó el perderse y un verdadero placer. Contemos a veces que a mí préstame prestarme mucho por algún motivo dirá si pueblo que está que está tantos kilómetros al al norte de aquí es prestarme mucho dirección. Entre otras cosas porque dirección además ayer le explicó el, el, el mi amigo el mi amigo Javi también también sintiente de este de este programa sintiente por, por lo menos en antes ya era sintiente yo no sé si Javi sigue sigue sintiendo el, el programa un saludo para Javi y para Magla que también me también me acompañaron en días prestosísimos de de estas de estas vacaciones eh, pero eh, ayer díxome que les caes de Xichón lleren como, como un cristal roto, ¿eh? en el sentido de que bueno, un cristal, si se rompe en el suelo, pues quede muchos pedacinos y queden bueno, pues, un montón de espacios eh, indeterminados, de, in en sin orden desordenados, eh, un montón de espacios desordenados en el suelo. el que, que les cae este xixón, que de algunas por lo menos lleren un, un poco así. ¿na? Yo, bueno, tengo muchas experiencias de, de perderme en Shishon. ¿sí? Y una de las cosas que echaba falta, Y que, de, bueno, pues de tanto dir tantas veces y, y de conociéndolo todo, pues cada vez me pierdo menos. Bueno, ayer perdíme un poquillín Ayer mismo sentí más, más para allá, perdíme, perdíme un poquillín y, y oye, pues pues eso fue fue todo un placer. Fue todo un placer también. Es una bola de luz. también tengo que decir pues, que, que ahora disfruto de la de la nacionalidad playa. ¿eh? Soy un por lo visto ya nombrarme playo por, por derecho. Eh, pues porque eh, asistía a una cosa muy guapa que fue la gira la, la de Cimavilla. Tengo que tengo que agradecer otra vez a, a Magla y a Javi que me invitasen porque la verdad que que disfruté muchísimo, disfruté muchísimo con aquella comida de Prau. ¿eh? No disfruté tanto de la comida, que ya fue una gozada de comida, eh, como del fecho de estar allí con un montón de gente, de hablar, de, de, de, de ir incluso a, a bañarnos al mar, a, a, la, a la playa fecal de Chichón, que ese día que no que tenía restos fecales. Pero bueno, hacía eh, falta hacer el bautismo, el bautismo de... de playo difícil y, y la verdad que disfruté un día de sol de la mañana a la noche con comprado comida, gente, fiesta, mar. Bueno, pues otra vez una situación de esas en las que, no sé, o bien con algún tipo de bombón a el aire o a lo mejor incluso <ríe> coger la infusión del agua de mar. Dito que, bueno, seguramente había mucho... mucho coli cogido en mar y no podía no podía no sería seguro sanitariamente hacer una una infusión una infusión con aquello coger aquella aquella infusión y y de ahí la beber a nadie no menos eso eso no no podría farse pero pero yo disfruté disfruté mucho no sé si la demás gente estaba disfrutando tanto como yo supongo que sí eso al menos para eso al menos parecía ¿eh? yo pasélo extremadamente extremadamente bien ¿eh? pasélo extremadamente bien y, y ya ves no, no tuve que irme allá ya, ¿eh? ese día, nunca me nunca me dinosaurio ¿eh? ese día ese día el tren <risa> veis eh, vacaciones que si un día caleyes otro día agarres el dinosaurio otro día pedales otro día agarres agarres el tren y, y prestome ¿eh? prestome prestaban mucho prestaban mucho eso y otro otro sitio al que al que fui que me prestó pero mogollón eh, mogollón fue a, a además me hizo mucha ilusión que se que se acorden de mí Yo sigo siendo un, un, de esos, un de esos miserables ¿eh? que, que por bueno por, por pura paranoia y enfermedad mental y estupidez como como quien dice pues resulta que que, que no dispongo ¿eh? de esos de esos métodos de esos métodos de comunicación actuales ¿eh? a través de a través de bueno pues pues de, de, de un teléfono listo ¿eh? Eh, bueno pues la cuestión ya que yo no tengo de eso con lo cual normalmente eh, pues bueno no me, no me no me no me suelen avisar no me suelen enterar de las cuestiones culpa mía ¿eh? como bien decía el, el sentiente, el chatero fuku no sé si os acordáis pero pero el fuku tuvo una temporaína que se que se metía que se metía a todas las hermanas en el chat decía a ver chaval tú lo que no puedes y tampoco pretender que que la gente te mande mensajes señales de fumo si ahora el método de comunicación y el teléfono listo pues tendrás que que adapte al al teléfono listo a la la faena y que que bueno pues pues yo soy extremadamente paranoico extremadamente miserable y no tengo eso y para arriba y para arriba que yo me meteros de los corceles en fin no sé Bueno, también es verdad que gracias a eso, gracias a eso, faime una especial ilusión les veces que, les veces que una persona o que muchas personas se acuerden de de mí, para avisarme para para hacer cosas. En este caso, un paseo prestosísimo, prestosísimo por por punto más al norte en toda Asturia. ¿Eh? llegamos a un punto más al norte de Asturias, eh, calillamos y, y fuimos a fuimos a una playina, ¿eh? no sé yo mucho de playa, pero pero bañéme, prestóme prestóme por la vida nadar en la en la playina aquella, sí, hoyón, ¿eh? Bueno, quedó un poco feo, pero <ríe> quedó un poco feo porque la verdad, hay una versión que, que saqué ahora de, de internet y que no escuchar escuchara primero. Me prestaría, me hubiera me prestado más si fuera con musiquina de fondo y tal, no solo las voces, pero bueno, digamos que lo que no quería ya era poner la, la versión esta del ritmo de verdicio de, de, de, del, del Rodrigo Cuevas. No porque no me guste. Eh, pues si es un si me gusta. pero bueno, hombre, porque hay hay mucha gente que vergonzosamente no conoce el el cantarín de Soy de Verdicio y piensa que ye, que de él y no, no es de él. Ah, claro, pues solo porque en la playa na que en la que nadé fue en la playa de Bercicio. Sí. calle en el del punto más al norte de, de Asturia, ¿eh? hasta de la Asturias Transmontana, en este caso, eh, le hasta la playina de Verdicio, Y llena a playina de Verdiciu. un bañín. Y ya vos... ya vos andaba, eh... en este caso en en en este año no no no no estuve de de vacaciones en un sitio en no tenía intención de de todas maneras incluso aunque fuera aunque fuera de quiero decir aunque de verdad fuera gospearme por ahí por quintopino tampoco iba a ser muy shano comparado con lo que bueno pues fue de normal la más más de la gente iba a ser cerquina pero esta vez fíjese lo todavía más cerquina y es verdad que algún día eh, tuve, tuve en otros sitios pero la gran mayoría de los días eh, en donde tuve fue en a mi guarida al este de infierno usted ¿Mm? o me llama así porque bueno, sí, suena muy poético muy delocuente pero eh, una vez eh, hay muchos años fue de la manera que, que la describí En un pequeño relato, ¿eh? como siempre. Yo antes de eh, ahora, ahora no, ahora vengo a contar lo que es el micrófono, pero antes escribía escribía relatos. ¿eh? Eh, y y de esa manera, ¿no? de, esa, de esa manera, que el sitio, la mi guarida al este del infierno. Eh, un sitio que está muy cercana del infierno, ¿eh? de Fechules, el resplandor de, de les Llames. ...del infierno, bese... En, ...en 30 minutos calellando... ...puedo llegar al infierno... ...en menos, en menos... ...yo creo que en 15 minutos calellando... ...ya estoy entrando en el, en el infierno... ...por embargo, una mie, la mía guarida... ...está muy bien escondida... ...está muy bien escondida... Y, y, ...y ni siquiera se siente en el infierno... ...aunque se ve su esplendor... ...siéntese, siéntese muy del de yo... ...y casi se confunde, como me dijo... ¿Eh? una persona una vez, casi parece el rumor de un río ¿eh? si no te das cuenta, si no sabes dónde estás casi parece que lo que te sintiéndose ya el rumor de un río y allí tapecido por, por un montón de ¿eh? de fuelles, de, de árboles cada vez más rodeado de, de escayos y, y tortígues, aquel viejo sueño que yo decidí tener algún día quiero ¿eh? quiero tener un un sitio eh, en, el, en el que les les mis muries sellan ocalitos y perdón, ocalitos madre, hartos y ortigues, ¿eh? no sabía yo de aquello cuando lo decía, pues lo terrible que puede llegar a ser estar rociado de, de hartos y de ortigues pero bueno, oye, pues yo lo que hay yo lo que hay y también en este caso pues bueno, sigo un poquillo la mi filosofía Taoísta esta de la que fago hablarla de algunas veces y en la que dicen a pues vamos a dejar las cosas fluir a no ponernos a dejar las cosas fluir no quiero decir que que no los corte cuando cuando demasiado hoy de hecho tuve tuve cortando hartos y de hecho en el en el interior Na parte na cara interna del mio brazo izquierdo el mente brazo perdón en el metabrazo izquierdo pues tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis líneas de, de arañazo ¿eh? provoca es por los por espines ¿eh? por espines de un harto que bueno pues por mucho cuidado que puse pues eh, defendióse, normal defendióse de tres de seis, seis líneas tienen, tienen mancha, mancha colorada De la, ...de la sangre que, que manó ...bueno, pues oye... ...aquí tan... ...y un hinchazón... ...bueno, bastante típica ...a mí por lo menos cada vez que... ...cada vez que hay un harto... ...el que me, me provoca de alguna ferida de este tipo... ...pues... ...pues... Hinchenseme, ...hinchenseme un poco... ...pero... ...digamos que... ...doy por bueno... ...doy por bueno todo esto... Eh, ...a cambio de... ...de tener la posibilidad de estar... ...de ese mes en cuando en mi guarida... ...eh... En esa guarida al este del infierno, que está tan cerca en el espacio ¿eh? el espacio físico, está muy cerca del infierno. Muy, muy cerca, increíblemente cerca, pero en el espacio mental está muy longe, está muy, muy, muy longe. putar allí unos cuantos días seguidos y darme la sensación de que estoy perdido, no sé, no sé dónde exactamente... En, en mitad de, de las montañas, no sé, un sitio donde el silencio, ¿eh? el silencio está roto nada más por, por los pájaros por, por los pitos y el cantando y los perros lladrando, pero que nada más lo rompen de si mes en cuando. Y de todas maneras, pues daime, daime esa ruptura del silencio y, y la de la de los motores y, y los vecinos. y el día más prestoso de, de todos los que pasen a mi guarida al este del infierno fue ese día que vinieron a, a, a compartir conmigo el día un montón de, un montón de gente, de amigos el amigo Fuku y, y Tamara y de nuevo Javi Magla y, y Antea también y, y allí tuvimos, y no hicimos nada especial no hacía falta hacer nada especial No fue falta ni, ni siquiera moverse del sitio. ¿Mm? pues estar en un, un espacio muy pequeño, muy, muy pequeño. ¿Mm? En un espacio de, de poco más que, que unos pocos metros cuadrados. Y estar maravillosamente. Estar increíblemente feliz, increíblemente a gusto. Otro de los días prestosísimos, otro más. No puedo, no puedo y no quiero, eh, no quiero terminar este, este relato de eh, de este periodo de de de, de la esclavitud ¿m? Aunque ya se terminó, ya ya volví voluntariamente a, a la misma condición de esclavo, eh, pero no quiero terminar sin, sin recordar otra vez eh, en la que estoy tremendamente agradecido por por ese por esa xente que es el de que es el de min y con la que con la que fui a una vez más a les montañes una vez más les a las maravilloses montañes a la a la vertiente sur de de simulu de simuro que se parta ces asturria de trans asturria un sitio precioso a la vera de un río y un río en el que también también me metí también también nadé ¿m? con con las dificultades que, que implica para mi persona porque bueno pues eh, soy bastante torpe perdiendo así y, y con la ayuda de con la ayuda de los demás y bueno pues mm, echando un gavito y con voluntad pues pues allí tuve y metido y muy pestoso y muy pestoso la conversación y muy pestoso para pues, seguir muy pestoso los... los árboles que nos rodearon y los prados y Ay, maravilloso, de verdad bueno la mío la mío de ahora ¿eh? Y yo pensaba que iba a tener chateros claro ¿Cómo voy a tener chateros y, y, y, y no sabía si no sabían si iba a venir si no iba a venir y iba a decir coño pues oye pues eh, eh, animáis vos, vosotros a, a, a pedirme un, un cantar pedirme de alguna cosa bueno pues obviamente no tan pero bueno yo pienso que después de poder de dar la, la vara con que estaba pasándolo, con que estuve pasándolo bien, con que disfruté con San Rapamillo, no solo disfrutar, pero pero bueno, esta vez disfruté. Pues yo pienso que que bueno, pues que habrá que habrá que poner de algún cantarino un, un poquillín alegre. Y tampoco sé exactamente qué, qué, es lo que vosotros consideráis cantarinos alegres. ¿Será lo mismo que considero yo? Bueno, pues no lo sé, no tengo ni puta idea, pero, pero yo voy a poneros uno que me, que me parece a mí, que yo un, un cantarín alegre y que yo lo siento y la verdad que, oye, pues, pues préstame, dame, dame un poquillín de subidón, a ver si vos presta también a vosotros. All in one. Bueno, esta noche no lo si siquiera será la falta de costumbre, pero está sintiendo, si hay alguien sintiendo esto, está sintiendo anedonia. y 23 de agosto son las 22, 35 minutos de la noche en caso de que teas en la zona horaria del meridiano de Greenwich pues entonces que estás sintiendo anedonia en directo si y cualquier otro momento otro día estás sintiendo lo Puede es ser que te estés sintiendo Radio Cuca, ¿eh? puede es ser que te estés sintiendo Radio Cuca tranquilamente, porque Radio Cuca, cuando no hay programación en directo, pues emite programas en diferido, sí, sí, sí, tranquilamente. Pero también puede ser que te estés sintiendo el podcast a través del archivo.org. puede ser también perfectamente sí sí sí porque bueno de momento está grabando ¿va? a lo mejor resulta que que después se escracha, esos, que, eh, que, eh, cómo se dice coño eso que que se el programa en ¿eh? antes de grabar el archivo en una podcast, qué sé yo pero bueno en principio pues que sí, va a ver <risa> pero bueno después de, ¿eh? de todas esas circunstancias felices después de la de la mi estancia en la mejor al este del infierno después de que la verdad curiosamente este año pasé lo bien ¿eh? me esto a lo mejor eh, por contraste con con la, con la bueno pues la mi vida mmm, digamos que bastante monótona habitualmente. Bueno, pues es lo mejor, pero bueno, por lo que sé, ya ha la pena. ¡Qué cojones! Pero bueno, como mi incoherente que soy, pues a, a todas las cosas que, que falo, ¿eh? muchas veces, pues volvió a la mia salvitud. Ya sabéis, soy como como aquel como aquel esclavo que Terry Pratchett escribía en... creo que era en dioses menores en dioses menores una de las dos novelas del, del mundo disco eh, que dicho me dicho la mi amiga María que, que tiene la intención de deliel de, esto es creo que son algo más de 30. Eh. yo también tengo intención de deliel esto es pero sabe Dios cuando cuando me pondré a ello pero bueno Y que tantas cosas que el ayer madre de dios que acaba uno aunque no más aunque no quiera ayer las cosas que se parecen a la vida real, nada más que era el, cosas de fantasía. Hay muchas, hay muchas para pa ayer y ya es muy difícil, ya es muy difícil aparcarles esto es. Pero bueno, en ese dioses menores de Pratchett, de la serie del mundo de disco salía descrito de aquel aquel esclavo ¿eh? que falaba con con el protagonista. Y el protagonista preguntaba, pero yo estoy en esclavo. Decía, hostia, que si soy y tal, todo día, trabajando, ¿eh? Y dice, nunca piensas en escapar Y yo, sí, claro que sí, te he hecho todos los años escapo. ¿eh? Todos los años, todo, todo y un mes, ¿eh? todo y un mes a fushío, ¿eh? Y dice, un mes nada más, luego dice, no, joder, vuelvo yo. Pues, hostia, que, que aquí, por lo menos, ¿eh? como, como no me acuerdo si decía, dame de comer y, y agosto y esas cosas. Bueno, pues... pues yo he pues, sí, eh, parecido pues, también también estoy también estoy de, de vuelta ¿eh? a la mía a la esclavitud eh, sin necesidad ninguna ¿eh? porque hay los que que tienen que tienen necesidad yo no la tengo ¿eh? yo no la tengo yo soy capaz de reducir mis necesidades eh, en lo suficiente como para no tener que ¿eh? que someterme a, a esta esclavitud pero pero bueno ¿Eh? Circunstancias, presiones sociales, ¿eh? chantajes emocionales, qué sé yo. ¿Eh? Y bueno, pues nada, esto va a ir terminando ya. ¿eh? Eh, como de grande me quedé estoy maná nah, una orina poquino pero bueno para ir eh, para ir oye, volviendo a, a ponerles piles de ir volviendo a, eh, a recordar como oye todo esto de la cuca eh, pifes voy a seguir cometiendo todos los manes pero pero bueno oye nada seguro que, que la semana que viento y aquí Ah, por cierto, no quería dejar pasar este, este día, eh, día 23. ¿m? Ya sabéis, día de, de, de que rinde pletesía la apofenia del anedónico miserable, que soy yo. Ya sabéis que soy apofénico con el número 23. Veo relaciones donde pues, posiblemente no les haya, ¿no? Pero bueno, pues una cosa que sigue verdad, y que bastantes personas... Eh, con los que tengo amistad, personas importantes en mi vida, eh, personas que sencillamente me agraden, pues casualmente cumplen años, nacieron un día 23. Eh, hoy el programa va dedicado a mí, la, a la chatera, a la ascendiente Lucía, que ya posiblemente no o sé ella ya no chatera en mucho tiempo, y no creo que si se entiende tampoco pero bueno de tuve aquí en el, en el décimo aniversario tuve aquí aquí conmigo en el, en el estudio eh, pues hoy el programa va va dedicado a va dedicado a ella Bueno, y cuando empieza a sonar esta música de fondo, ya sabéis que se oye que, que se acaba. Un programa que quedó extremadamente poco profesional, igual que bueno pues que los 300 y pico anedonias que que, que se lleven grabados en estos en más de más de 10 años, 10 años y medio que, que lleva esta historia sonando. Oye, un saludo para pa toda esa gente, un saludo en especial para toda, pa toda la gente que me. Que me acompañó mientras es este periodo de de, de la esclavitud eh, y también para toda la gente a la que, bueno, pues ahora volveré a eh, volveré a tener aquí. Un saludo para Javi, para Magla, para, para Fuku, para, para Tamara, para los para que de la puela, para, eh, para Mariano, para para, para, para Macinero también, que también tuvo conmigo estos días. Oye, un saludo para todos, ¿vale? Y, oye, espero que me vuelvan a aparecer por aquí, por el, por el chat, el, el mi amigo Macetu y, y la mi amiga María. Y espero que sigan sintiendo esto. Pues tanta gente que sabía que lo, que lo sentía, yo que sé, pues... El, el, el analógico miserable, prestaré mala de Dios que, que siguiera sintiendo esto. Y ya en el mi sentiente mozín, prestaré mala de Dios. Eh, Javi, el mi amigo el trovador... Eh, Eh, mi amigo lince eh, eh, tanta gente, lana Básico, por supuesto, eh, el, el bibliotecario Cerrato todos los Años también, quisiera que siguiera escuchando esto, quisiera que siguieran escuchando esto, tanta gente, madre de Dios. Oye, y sobre todo a toda esa gente, lo que más me apetece, que no los pillen, tenéis cuidado que no los pillen, por Dios. Venga, hasta la semana que viene. y acuerga flamea grita con ellos viva las llaenas rompe ya tu Dale lo que te dio primero únete a la diencia piensa y que no te cojan que no te cojan ya no te cojan que no te cojan es un cari pero sabes si aquí a la vida das co la sin parar encima de un pedrusco que ha dado ya